Mi pueblo no tiene rascacielos No tiene horizontes de metal Mi pueblo es un pueblo pequeño Y allí la gente no lo pasa tan mal Allí no tenemos teatros Mi pueblo no puede presumir, tan solo hay algunos retratos De alguna gente que jamás va a venir Mi pueblo es así, ingenuo y fugaz, gente sencillas que viven en paz Mi pueblo es mi pueblo y no da para más, no lo cambiaría por nada jamás Los besos de mi única novia no tienen un sabor artificial Sus labios son muy tiernos y suaves me dejan una sensación natural Allí no tenemos violines que presten sus sonidos al amor Tan solo hay el canto sencillo ...de algún jilguero que va de flor en flor... ...mi pueblo es así... ...genuo y fugaz... ...gentes sencillas... ...que viven en paz... ...mi pueblo es mi pueblo... ...no da para más... ...no lo cambiaría... ...por nada jamás... ...tenemos un techo de estrellas... TAN LIMPIAS QUE SE PUEDEN ENGARZAR Parecen diamantes del cielo Que nuestras noches vienen a iluminar Mi pueblo es así, ingenuo y fugaz Con gentes sencillas viven en paz Mi pueblo es mi pueblo y no da para más No lo cambiaría por nada jamás